Iba a decir jefa y no le gusta a la presidenta del bloque del pro legislativo, María Laura Trapaglia. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Juan Pablo? Bien. Buen año, buen año,、bueno. buen año para vos, tu equipo y toda la audiencia. Ojalá, lo mismo. ¿O te acordás? Sí, ¿cómo no. ¿O te acordás que no me gusta? Más、eh? vale, sí, sí, sí, porque está bueno la aclaración. si no, Vos te autopercibís presidenta y no jefa, está bien. Sí, no, bueno, ese es el lugar que es, es, es el título, pongámosle, que, que tiene. Bien. Eso de jefa queda feo. No me gusta. Bueno, bueno. qué, qué sé yo? Eso después lo hablamos. A mí me gusta bastante、eh. la palabra jefa. ¿A vos te gusta? Sí, ya,、no. ya, ya me dijiste.、Eh, más、gusta. o menos está, bu está buena. Dice、eh. cosas. Sí, bueno, María Laura,、eh, te juntaste con Polianto Laguirre. Eh, sí. Y, y otros, otros diputados, diputadas、sí. de la UCR. Sí, con c i s e r a Cuadrado y con Javier Torroba. Bueno, ¿qué es lo que conversaron? ¿Qué? Después, de, después de que hubo un, una sesión especial que supongo generó algún ruido,、eh, también natural, obviamente, no, no estoy dramatizando los ruidos, pero、eh, venimos de esa sesión especial por Medanito donde se generó alguna disidencia. Sí, bueno, las disidencias, yo siempre dije que. Que iban a estar, iban a estar y continuarán estando, porque bueno, cada uno está en un partido por alguna razón, ¿no? Y, y cada uno va a defender、eh, los objetivos, los ideales y los,、eh, y, y, lo, y los pensamientos que cada uno tiene en su partido. Por eso vuelvo a insistir, estamos cada uno en su partido. Pero bueno, en este momento yo estoy en la Cámara,、eh, recién estuvo Celeste Rivas、eh, también, y por más que no haya actividad、eh, legislativa, estamos. Concurriendo y, y vamos charlando con la, con la agenda de, del 2025, la agenda de legislatura, intercambiando también visiones y posiciones en, ante los ingresos que estamos teniendo en el sistema.、Uh -huh. Y también hablando sobre los proyectos que quedaron pendientes, ¿no? como boleta única, ficha limpia, el tema de TADA. Eh, y、um, educación financiera, todos estos proyectos que, que están eh, todavía eh, en veremos y que supuestamente luego vamos a tratar el año pasado. Bien,、eh, ¿hay una decisión de sostener esa virtual alianza legislativa con, con el resto de la oposición?、Eh, sí, en por en un año que va a generar otras cosas porque es electoral también, digo, ¿no? Sí, por supuesto, esto venimos trabajando muy bien desde el inicio de la gestión, de la nueva gestión,、eh, creo que mucho mejor que la anterior y con un peso importante que nos dio, como siempre digo, el electorado、eh, y, y no, no va a haber ningún cambio en ese sentido. Y obviamente, como empezaste la nota, ¿no? vamos a tener disidencias, vamos a tener、eh, Puntos de vista distintos, discusiones, y bueno, cada uno irá tomando su, su posición y su, fu, fundamentándolo, s obviamente. n o、uh -huh. eh, En las últimas horas se han producido movimientos y aparentes acuerdos macro, vamos a decirlo así, entre、uh -huh. el Gobierno Nacional、uh -huh. o la Libertad Avanza y el PRO. Mauricio Macri, en concreto, ha dicho en las últimas horas、eh, que la idea es representar juntos las banderas del cambio. o Hubo un encuentro clave en las últimas horas del p r o n、no, ó s t o Te consulto en principio. ¿Qué información tenés? Supuestamente mañana a la mañana se va a, a hacer algo más público, y detallado y preciso. Pero ¿Qué información tenés y qué analizás que esta circunstancia implica para el pro-pampeano? Mirá,、eh, todavía no tengo ninguna información más que un tuit que, que vi que, que sacó Mauricio Macri, nuestro presidente del partido. Eh, yo creo que la posición de, del PRO va a ser、eh, la que tuvo desde un inicio: que mientras que se compartan nuestros valores, se va a dar, ir dando el apoyo a la gestión、eh, nacional en los que consideremos que son los correctos.、Eh, y han visto que en muchas ocasiones la, el PRO ha tenido el acompañamiento hacia el gobierno nacional. Eh, ha hecho sentir su disidencia, por ejemplo, en este tema de ficha limpia, que es, considero que es una deuda total que tenemos los políticos hacia、eh, todo el electorado. Y a nivel provincial, nosotros hemos trabajado muy bien siempre y seguimos trabajando con, con la UCR y han sido siempre nuestra alianza, con el m i r también, y eso se verá, seguirá viendo en el transcurso, ¿no? Decir, justamente comentaste que mañana va a haber. A, algún Tipo de reunión, y bueno, eso se, se irá viendo.、Eh, yo creo que también tenemos todo este tiempo para ir trabajando. Y recién estaba viendo que Mauricio Macri ha designado a seis、eh, integrantes de, del partido para estar en esa mesa de negociación. Me gustan los nombres, sobre todo las mujeres que han demostrado. ¿Quiénes son de sinonía la... que estamos? Silvia Nostanato. Uh -huh. eh, Ana Clara, es una c h i n a d a de Comodoro Rivadavia.、Eh, ah, sí,、eh, no、que、acuerdo. está con, con Nacho, Nacho Torres. En... ¿Cómo? Que llegó con Nacho Torres al, al Congreso. Exactamente, sí.、Eh, Ana Clara Romero. Ana Clara Romero, sí. Y también Soledad Martínez. Son、uh -huh. personas que han estado todo lo que es el tema de hidrocarburos y demás. Y Ana Clara en, en su zona, Soledad Martínez en la parte de educación y bueno. Silvia Los p e n a t o que ha llevado la bandera de, de lo que es ficha limpia y ha sido electa como vicepresidenta, segunda vicepresidenta del, de, este, de la Cámara de Diputados. n o Es una mujer la verdad, que, que lleva muy adelante. Todas las tres, los principios y los valores de, de nuestro partido. i m a g i n a s que en La Pampa es posible, no sé si están teniendo algún tipo de diálogo actualmente con la Libertad Avanza, con la estructura partidaria local. Mira, el diálogo lo va a tener s p e r somos muy este, orgánicos y va a, a iniciarse a través de nuestro presidente, de Martín Arduain, con los presidentes de los demás partidos. a、uh、j -huh. que están. Siempre en contacto、eh, y en la Cámara será con, con Poli Alto Laguirre desde, desde esta, esta uy, alianza, como bien dijiste, que hemos realizado en, en la Cámara. Pero、uh -huh. esto, todo va a ser orgánico y, y va a, a iniciarse a través de los presidentes, que creo que ya tienen algún contacto. Pero、uh -huh. es una cuestión que se ha venido haciendo el contacto、eh, a partir de la nueva gestión. Bien, ¿Y ¿qué y te provocó la aparición de Martín Maskin, que es alguien que en algún momento representó al PRO, pero bueno, no es, no es afiliado al PRO, no está en la conducción, pero, pero sí está jugando fuerte al lado de Patricia Bullrich?、Eh, digo, ¿qué te provocó esta aparición felicitando a los, a los legisladores pampeanos? Bueno, creo que es, es parte de, digamos de, de reconocer también el apoyo que han dado a nivel nacional, como te lo. Te lo mencioné y bueno, es una, una apreciación personal. Él está también,、eh, siempre ha estado d l lado de, o sea, apoyando la candidatura de Patricia b Ulrich, como lo estuvimos todos en un momento y, y, y, y, se, y sigue apoyándolo y fue elegido para ocupar un cargo. Bien, bueno, i m a g i n a t e que hay un plazo para ir estableciendo ese diseño desde lo electoral, te digo, porque, porque no asoma f á Uno mira el panorama de la oposición en La Pampa, hoy no parecería tan fácil amuchar en un mismo lugar al radicalismo, a la libertad avanza, al pro. Hoy, digo, no, no digo hacia、sí. 2027, pero en este momento es como que. Se generarían contradicciones, más vale. No sé cómo lo ves.、Sí. No, yo creo que, que se va a ir dando a, como se fue dando también a nivel nacional, ¿no? Porque cada u n o va siguiendo alguna línea de su partido y habrá quienes se, se acoplen, ¿no? A esta, a esta unión de, o esta alianza que, que van a compartir valores y hay otras p a r t e de. Del radicalismo, del PRO o, o de, del mismo m i r que, que no lo harán. Eso creo que se va a ir viendo a medida que vaya transcurriendo el año.、Eh, todavía falta, falta bastante para tomar decisiones. Y, y bueno, también convengamos que estamos en un periodo donde no hay mucho movimiento、claro. político. Sí, sí. María Laura, gracias. Y si quieres agregar algo más, te escuchamos. Oh, bueno, agradecer siempre tu llamado. Desear realmente que para todos los argentinos y pampeanos este sea un buen año. Y bueno, seguir apostando y, y sumando a la democracia y defendiéndola también. Eso es、eh, mi mensaje para este año. Dale, ya hablaremos de vuelta seguro. Dale, gracias. Gracias, Juan Pablo. Un beso. María Laura Trapaglia es presidenta del bloque del PRO en estas horas en que están. Pasando cosas, diría Mauricio Macri. Les voy a leer、eh, textual el tuit de Macri esta mañana, había generado mucha expectativa. Ayer hubo una reunión de la Conducción Nacional del PRO donde se analizó esta invitación formal que hizo la Libertad Avanza a compartir listas en las legislativas de este año. Y bueno, hay un primer guiño firme de Mauricio Macri, después se verá cómo y tendrán que atar muchas cosas, pero. El arranque del tuit de Macri está claro para qué lado va, porque las primeras palabras que pone son: Querido Javier, por el presidente Milley. Desde el pro siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para terminar con el populismo. La demagogia y la falta de transparencia. En definitiva, para que el kirnerismo nunca más vuelva a gobernar el país o alguna de las 24 provincias argentinas. Se entiende entonces cuál es la idea、eh, y en el centro de la escena siguen poniendo el macrismo y la libertad avanza. El kirnerismo, la gestión de Cristina Fernández de Kirner c h terminó hace casi una década. Eh, en 2015. El, el último día que gobernó Cristina Fernández de Kirchner, el Kirchnerismo, fue el 9 de diciembre de 2015. Bueno,、eh, sigue estando eso en el centro de la escena. El tuit de Macri continúa. Es por eso que estamos dispuestos a conformar un equipo de trabajo conjuntamente con quien vos dispongas para defender los logros obtenidos y también avanzar en una agenda. Profunda de cambios y transformaciones que la Argentina aún necesita. Nuestras convicciones y coherencia la planteamos tanto en el balotaje l del 2023 como en el acompañamiento legislativo a lo largo de todo el 2024. Estoy seguro de que este año que comienza podemos representar juntos las banderas del cambio, la libertad y las instituciones. Ese es el tuit de Macri. El pro está tratando de salvar la ropa. Mi ley y la libertad avanza. Se. Robaron, entre comillas, al grueso de su electorado, y no es fácil la estrategia de Macri para seguir con vida política, él mismo y su espacio. Entonces comienza una negociación que por arriba va a ser de mucho mimo, pero por abajo de la mesa se van a estar sacando los ojos.